Lo que hemos querido sobre todo hacer es aprovechar que el día 1 de enero eh, fue el 70 aniversario del Gaztelumendi y entonces pues, lo que vamos a hacer en esta cena es un poco pues hacer una fiesta celebrando el 70 aniversario del Gaztelumendi. Normalmente como todos los cumpleaños pues siempre quieres juntar a todo el mundo, entonces lo que vamos a hacer es hacer una cena, eh, los cocineros de I más G prepararán eh, un plato pincho porque bueno, Al final tienen que ser pinchos porque hay 14 cocineros y claro. Y seguidamente, como la cena anterior en el Ría y en las que vendrán después en la Agrícola y Bayondo y Danaco, eh, Coldo se encargará del postre. Quiero insistir en esto para mí desde mi casa. Es muy importante esto porque bueno, tiene mucha cosa detrás. Mis padres antes, Ángel Gastelumendi antes y ahora yo, pues bueno, hago esto sobre todo desde el cariño y de la emoción.